También en Honduras hubo protestas durante los meses posteriores, llevadas a cabo por estudiantes universitarios, feministas, ambientalistas, nacionales y extranjeros y el COPIN.